de Iglesia Católica. tiene is een... Er is een frase... een examen de conciënza. Die dat a een... Het is Het is een... Het Het Que piensa en las cosas de la vida, si religión, si Dios, cuando empieza a pensar de verdad en sí mismo, se encuentra que, ¿qué pasa allí? ¿Por dónde voy? A reírme de todo, explotar al prójimo y hacerme rico. Pero si piensa, esto no me va bien, ¿por qué tengo que explotar a estas personas para hacerme rico? Of waarom heb ik te engañar en estafar? En ese... si, este examen de conciënciënciën, este pensar con sí mismo, esta is es de verdadera oración: o lo tomas o lo dejas. Pero cuando te encaminas a pensar en positivo, wat je Lo que dice de zond van de anderen zullen Después een dat te das cuenta que aquel ser humano vive una vida que no is de bedoeling van de heilige estropear Wat is de bedoeling demás. Entonces, ¿qué es la oración? no zijn palabras en que si Jesús ha dicho vosotros oraréis esto es como una idea, een un ejemplo y... siento odio o rabia contra esta persona y como lo haré por no sentir este odio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 Llegas a un momento que ¿eh? no es imposible. Yo no puedo de ninguna manera estar contra el prójimo, por lo tanto, no puedo explotarlo, engañarlo. De pensar así, de tener esta comunión con Dios. aún diciéndose a sí mismo comunión sin Dios pero con la idea de no, no me va bien esto de atropellar al otro para estar bien Dios. no me va bien entonces se ¿sí pasa aquí Desde la luz, dentro, la vives, y empiezas a darte cuenta de algo que le llamamos Dios, y otros dicen que no hay Dios, pero, caramba, ¿qué es esto? que produce en mí esta idea, claridad, esta cosa? Ah, pero si yo soy un ser humano, yo no soy un buitre no soy un león y después pidiendo perdón al buitre y al león porque estos animales hacen lo suyo en su caso y obran bien como león, como buitre como ave de rapiña lo que sea pero cuando te das cuenta que eres un ser humano como engañar explotar ¿no? aquello que se dice que hombre conocerte a ti mismo el ser humano se da cuenta que es un ser humano no, pues no, de ninguna manera ni explotar ni engañar ¿Hm? de pensar así cada ser humano podéis estar seguros que este mundo sería un paraíso. no habría religiones de ninguna clase estos señores que se autotitulan papas, cardenales, obispos, etc. no, no yo trabajo y... para comer y punto y después predicaré lo que yo siento dentro de mí Em, lo predicaré más con mi vida que de con palabras, pero vamos pueden ir unida las dos cosas: políticos, reyes, capitalistas, empresarios sin conciencia y a tope y venga allí a ganar dinero, guerras. No existiría todo esto si cada ser humano de ponerse así a pensar, que es la oración verdadera, no, no puedo portarme como un animal, yo soy un ser humano. Cuando el ser humano piensa esto en sí mismo, que se da cuenta que es un ser humano, ya está, ya está. Después se le puede decir que el cambio la caída del caballo ha encontrado la luz la llamada de Dios pero la llamada de Dios no para meterse en un convento no, no esta cosa íntima es, yeah, es imposible yo no puedo portarme ya más como un animal soy un ser humano y esta es la oración verdadera Y es por esto que vemos tanta porquería en la sociedad, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque millones y millones de seres humanos no se encuentran a sí mismos y actúan como animales. Esto es todo. No sé si era para lo mismo. Y decía si no lo decía él lo digo yo ahora rezar orar <coughs> sin cesar de día y de noche de despierto y de dormido y esta oración que incluso podemos retirar la palabra Cuando ya entendemos bien la cosa, ¿sí? la conversación continua con el que nos ha creado. Cada momento, cada segundo ya vivimos. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo no lo haré? ¿Qué pasa con esto y con lo otro? ¿Problemas de esto y de lo otro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Maestro, si no me ayudas, no solamente a que las cosas ibas a, así, no, no, a que yo pueda comprender más las cosas, mucha gente. He visto en la Iglesia Católica y con los protestantes. Me han dado pena porque han creído y me han dicho que la oración es pedir, pedir, pedirte, pedir cosas. Han enseñado las religiones que la oración es pedir. yo diría ¿por qué no decimos de vez en cuando Maestro Dios Creador del infinito universo enséñame dame la idea clara para poder estar en oración en niet no pedir nada En nu, wat je zegt, is dat je niet peddelt, niets. En de gezondheid van deze en die andere, en de familie, en die en die en en en en die en en die en en Maestro, enséñame continuamente a no pedir nada y a tener más ideas claras para comprender, para entender, entender que que nadie de nosotros puede arreglar las cosas de la humanidad. Pero sí que podemos, cada uno, con la oración íntima, arreglarnos a nosotros mismos. Caramba, sí, caramba, que ya es Que es suficiente ¿viste? la temperatura sube me doy cuenta más que otros por el reuma la atrosis, la vista, el oído pero sobre todo por los huesos y a veces la temperatura cuando sube tanto la sangre ...se altera... ...sube... ...baja... ...según la temperatura... ...produce no sé esto... Mm. ...mareos... ...hay incluso a veces ganas de vomitar... ...maestro... ...ayúdame... ...porque... ...y sin embargo cuando hay el momento sin tranquilo. ¿Sí? Juana ya tiene en la máquina un mensaje nuevo empezado. Miguel, que viene y hablo, la no, no palabra, mensaje largo, que sea seguramente otro libro. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? En después, Maestro, en deze, en y en deze. Heeft u José, kan u Tranquilo. Zie eh? si je, ze passen naar uw moeder in het ziekenhuis. Is dat niet een beetje vreemd? Nou, hospital je in het Tranquilo een bueno, beetje tranquilo, eh? tranquilo si se bent, vreemd, vreemd, vreemd, vreemd, A veces he contado, y ahora viene bien, lo repito, en las viviendas detrás de, de nuestra casa, bevía Pepe, con nuestra madre, a la madre en la cama ya se despedía Pepe a un lado y al otro y a Magdalena a los pies de la cama y la niña que era de Lucía en casa de unos vecinos Pepe tenía la mano a la izquierda aquí a la derecha la mano de nuestra madre bien En recordamos, que el, con een de voz maar het más así zo simpel, maar het is goed. Y terminó. Recuerdo que Pepe estaba acostumbrado a estos casos, así, cuando trabajaba en la monopólio. ¿eh? Así, la otra. ¿eh? Y pronto, se despidió. Ya hubo soldados Pero es que toda la vida suya había sido así de ella por bien se ser soy buena madre, buena mujer, ¿sí? un ser humano sencillo, la oración íntima, que las últimas palabras de la gran oración de la vida, sigue a Juan Jesús, y ahí el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra que se manifiesta en muchísima gente en el mundo los que pasa es que no hablan de esto los medios de comunicación y cuántas personas habrá en el mundo que viven una vida sencilla y al final si ya aguantan a sus hijos a su marido el marido, a su esposo, a su mujer. ¿Quién sabe cuántas cosas hay en este mundo así? Estos son los vicarios de Cristo, los representantes de Dios en la tierra, y después vienen estos individuos haciendo teatro religioso, payasadas que no tienen ningún sentido por la falta de la oración íntima, Porque estos son individuos de rezar de forma íntima. ¿sí? ¿Qué hago yo? Haciendo este teatro religioso o político, como este bus, en guerra y allá, ¿eh? y tantos como bus, a través de la historia. ¿Qué hago yo? Estropeando la vida de los demás ¿sí? y las cosas. ¿sí? Rezad, orad en secreto. Aunque la oración a veces sea... No de la palabra, ya. Porque cuando uno está... No sé, de esta forma in no, no habla. Pero si hay pensamientos... Maestre, Maestro, yo no entiendo nada pero gracias ¿qué puedo decir, Maestro? no puedo decirlo porque lo entiendo aquí dentro Dios me ha creado y, y punto en este caso gracias y ahora qué? permite que tenga otras ideas para divertirme un poco en mi interior pensando en cosas de la vida allí nos vamos a hacer una excursión con Toho, sí y vamos a hacer la excursión y a veces claro si esto lo pienso así de despierto me kreeg dormido En soms ben ik er van niet. Ik ben er van niet. y parece er Ik de er van niet. Ik ben er van Pero lo que dices, Cayetano, vengues, con el... ¡tontas, venga, no vengas, no digas, no digas, no ¡Venga! Aquí lo que se trata digas, ¿eh? a digas, y digas, no digas, y y venga digas, y venga no sí. y venga yates. y digas, y, que... y que trabajen los no digas, no digas, no digas, no digas, no digas, no digas, no Ya me voy contar, yo no soy buitre, ni león, ni pantera, eh. soy un ser humano. Y punto. La oración. Y tengo que insistir otra vez. Orar sin cesar. Pensar en vosotros mismos. Sin religiones, sin filósofos sin maestros de aquí o de allá, sin libros, sin la Biblia, sin el Corán, ¡Nada! Pensad de vez en cuando por vosotros mismos y sabréis muchas cosas. Y sabréis muchas cosas.